¿Estás agotado de que la calle esté llena de ladrones y maleantes? ¿Vivís encerrado en tu casa por miedo a la inseguridad? De ahora en más, puedes volver a tu vida normal porque por primera vez en Argentina tenemos a un superhéroe criollo que cuida de nosotros. Un hombre real. Bienvenidos a las superaventuras de nuestro gran héroe, el viejo Vizcacha. Un anciano que viene a justiciar a todos los malhechores del país. En el capítulo anterior del viejo Vizcacha Fofito mató a la china de nuestro querido superhéroe y cuando estaba a punto de matar a Vizcacha con agua y jabón fue salvado por el verdulero de la zona Carita de Ángel Luego de que escapara Fofito en el lavadero del payaso quedó el viejo Vizcacha junto a Carita de Ángel llorando sus penas <risa> Pobre mi chinita Estoy muy triste, este payaso me pego donde más me duele. Me dejo a mi china más negra que la temporada de San Lorenzo. Esto no se lo voy a dejar pasar. Me voy a vengar aunque es de a lo último que haga. Espera, viejo Vizcacha. No te puedes convertir en un superhéroe sanguinario y vengativo, pues, ¿entiendes? Mira, voy a destruir a tu toitas las personas que quieran hacer el mal, ¿entendido? Yo te puedo ayudar, viejo, a controlar tu ira. Si quieres, te puedo entrenar. ¿Qué vas a entrenar vos? Carita, seguí con tu camino que que yo voy por el mío. Toma este volante de mi verdulería. Cualquier cosa que quieras, entrenás conmigo. Llámame, ¿eh? Y, y si no, podés venir a comprar unas ofertas muy buenas de papas negras y mandarines Chao, carita. Chao. Al otro día de la triste muerte de la China... El viejo Vizcacha comienza a patrullar las calles nuevamente. Qué bueno que me compré este smartphone para estar conectado siempre con todo el mundo. Eh guacho, dame el celular. Guacho, dale, dale, dale. No me mire, no me mire, eh. Ayuda, viejo Vizcacha. Llegué volando apenas escuché. ¿Qué pasa acá? Ese chorro me estaba robando. Sí, viejo. Y vos te quedás acá, lo voy a boletear a los dos, eh. ¿Vos sabés con quién estás hablando, pibito? Sí, loco, con un viejo sucio que vuelan los pedos limpio. Y que si no se va ahora, lo hago mierda, ¿eh? ¿Lo quemo? Te voy a hacer mierda vos, con mi boleadora de mocos. <risa> Haceme ah, reír el culo, viejo. Ahí tenés, chorro. Con el viejo bizcacha nos dejó de más. Lo mataste chorro, viejo. Te convertiste en un asesino. ¡Asesino! ¡Viejo bizcacha asesino! Yo estoy haciendo justicia, pibe sos un asesino, solo lo tenías que atrapar y llevarlo a la justicia y vos lo mataste, no mereces ser el héroe de los argentinos, viejo choto yo solo los quiero cuidar, yo no soy un asesino, no soy un asesino me voy a mi casa, no puedo seguir así en la casa del viejo Vizcacha me voy a hacer unos mate y a mirar un poco a Anabella en crónica para relajarme El viejo Vizcacha se convierte en asesino, ampliaremos No es verdad, no es verdad, yo no soy así Me voy a tener que entrenar con Carita de Ángel, no puedo seguir así El viejo Vizcacha tocó fondo, ¿podrá salir de este pozo depresivo? estar en manos de Carita de Ángel la solución a esta terrible situación? Todo esto y mucho más se develará en el próximo capítulo del nuestro querido superhéroe criollo, el viejo Vizcacha.